Estamos ya en contacto con Enrique Quique, Rosito de Metro Delegados, Trabajadores del Subte. Quique, buen día. Diego, te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Cómo largó la jornada? ¿Cuáles son los ejes de discusión en los espacios de trabajo? Bueno, nos pareció importante realizar estas jornadas informativas, estas asambleas con la mayor cantidad de compañeros posible, porque si bien se habla mucho de, en cuanto a los titulares, que hay proyectos de ganancia, que hay diferentes proyectos, que se aprobó, que se va a vetar. Pero se sabe muy poco del contenido o de cuánto impactará directamente en los bolsillos de los compañeros. Así que, bueno, ese ha sido el eje fundamental: informar a, a cada uno de los trabajadores del subte y premetro de cuáles son los principales puntos del、eh, proyecto que se aprobó en Diputados. Ajá, ¿y por dónde pasa la discusión para ustedes? ¿Dónde están las cosas que les gustaría que estén en esta reforma? Mira,、eh, para nosotros hay varios de los puntos que son interesantes porque son los mismos que venimos. Sosteniendo desde el año 2012, impulsando、eh, como modificación. Entre ellos, no la eliminación del impuesto, sino la suba del mínimo no imponible. Entendemos que hay, hay asalariados, hay gerentes de las multinacionales que son asalariados, y tienen sueldo de 150 o 200 mil pesos, y a pesar de ser asalariados, deben pagar impuesto. Ahora, nos parece injusto que una persona que gane 25 mil pesos y tiene que darle de comer a su familia y pagar un alquiler tenga que pagar ganancia. s Entonces, lo que queríamos era una fuerte suba del mínimo no imponible. Por otro lado, entendemos que también hay que modificar las alícuotas, que también es algo que se está desarrollando en este, en este proyecto. Por otro lado, también siempre entendimos que no se puede desfinanciar al Estado. Creemos que el Estado tiene un rol fundamental como administrador de la, de la economía y, y de justicia social. Entonces, para no desfinanciarlo, se debía agravar la, la renta financiera, se debía agravar el juego, se debía agravar las mineras. Y esto también está contemplado en este proyecto. Es decir, digamos, es algo que en líneas generales.、Eh, Cumple o coincide con lo que nosotros creemos que debe ser el impuesto a las ganancias. Nos referimos al proyecto de la oposición, aquel que el macrismo está buscando frenar mediante mesas de diálogo y tratar de que no se trate así como está. Exactamente, el proyecto que finalmente fue consensuado entre toda la oposición,、eh, un gesto importante de convivencia política y de búsqueda de consenso. ¿no? Cuando por el otro lado, curiosamente,、eh, quien hizo campaña diciendo que ningún trabajador debía pagar ganancias, cuando hay un proyecto de ley. Que modifica esto dice que lo va a vetar. No sé si por ahí tiene previsto un decreto para cumplir con lo que prometió y que ninguno pague ganancias. No sabemos.、Uh -huh. Quique, al mediodía, ya en unos minutos nada más, está reanudando el servicio en todas las líneas. Sí, ya hace unos minutos comenzaron en todos los sectores a encender los trenes, a hacer los chequeos necesarios para ponerse l o en funcionamiento. Cosa que a las 12, 12 y algún minutito. Ya pueden estar todos los trenes funcionando. Bien, un tema más y que no tuvimos oportunidad de charlar aquí en la mar en coche con vos y que nos interesa son los debates en torno a los protocolos de seguridad en el s u b t e a partir de la muerte de Matías Kruger. Si son temas que se están discutiendo, qué avances se están buscando para que esto no suceda nunca más. Ha sido algo que, que ya venía trabajando Seth, fundamentalmente con los delegados de los s e c talleres, o los r e de s t que son los que en mayor riesgo corren diariamente.、Eh, la semana anterior al, al hecho. Luctuoso de nuestro compañero Matías, habíamos sacado un comunicando diciendo que si la empresa no se sentaba a discutir, podía haber algún tipo de medida. El día martes, 24 horas antes del accidente de Matías, la empresa se negó a, a modificar sus protocolos, diciendo que lo que ellos tienen ya funciona, n que sirven y que cumple n con las normas. Y eso, entonces la verdad, que eso disparó un enojo muy grande y que se profundice el debate en todos los lugares de trabajo. Digamos, vos imaginate volver a trabajar en el mismo lugar y haciendo la misma tarea. Que días atrás le costó la vida a alguien porque se olvidaron de, de bajar una térmica o porque no estaban los disyuntores puestos como corresponde. Realmente muy, muy difícil. Kike, un abrazo grande. Gracias por el contacto. Al contrario, gracias a ustedes por el llamado, muy amable, como siempre. q u i k e Rosito de Metrodelegados en esta jornada de asambleas en los espacios de trabajo de los gremios de transporte, discutiendo la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, acompañando el proyecto de la oposición que el macrismo busca frenar con mesas de diálogo. Ya en cinco minutos nada más el subte reanuda el servicio, lo mismo que los trenes y también los aviones.